¡Qué alegría tenerla aquí de vuelta en nuestros estudios! ¡Muy señoras y señores! Como flamante Ceremi de Gobierno de la región de Valparaíso es la vocera del presidente José Antonio Caz en nuestra región, la Ceremi de Gobierno, Rosario Pérez. ¿Cómo le va, Ceremi? ¿Qué tal? Bienvenida a Carnaval, pues. Muchas gracias, Yanni, por esta invitación. Muy contenta de estar acá. Eh, no nos veíamos de eh, cuando era Ceremi de Bienes Nacionales, en aquel segundo periodo del, del eh, gobierno del ex eh, presidente Sebastián Peñero, usted nos venía Así a visitar es. siempre, estaba constantemente contándonos sobre el trabajo que se hacía en aquel entonces y hoy día asumiendo un tremendo desafío, como lo decía yo, que es la vocería principalmente del gobierno acá en la, en la región de Valparaíso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se toma esta nueva aventura en el servicio público que le ha acompañado toda la vida? Así es, bueno, eh, muy contenta y agradecida del presidente Cast. Eh, por supuesto, y para mí es ob obviamente un honor y un gran desafío eh, tomar este, esta ceremonia, porque además yo soy periodista, tú bien sabes llevo una trayectoria en servicio público y, y hoy día bueno qué mejor que estar en, la, en las comunicaciones eh, de vocera eh, así que es un honor para mí eh, poder ser la voz del gobierno en la región de Alparaíso. Y en un gobierno de emergencia como se ha denominado además en donde se llega a trabajar, se llega a correr, en, en su momento lo dijo incluso el presidente José Antonio, acá aquí no llegamos a aprender vamos a llegar a trabajar de inmediato y ahí es donde hay que tomar la batuta entonces y asumir grandes desafíos principalmente para la región de Valparaíso ¿Cuál va a ser el enfoque que le va a dar Rosario Pérez a esta seremía en la región? Bueno, el principal eh, lo dio anoche nuestro presidente queremos ser eh, hacer un cambio, que se note un cambio de hacer las cosas, justamente los chilenos y chilenas escogieron al presidente por su forma de hacer las cosas, con seriedad, responsabilidad, eh, y tenemos que cambiar el rumbo, no solamente de Chile, sino que de la región. Yeah. Y Poner... Estamos muy ansiosos porque como que ya estamos, estamos exigiendo, estamos, estamos <risa> sí. pidiendo ya respuestas, soluciones, avances en este primer mes de, de instalación sí, mira ya ni sabemos que la expectativa eh es tan alta, eh, sabemos y empatizamos con la preocupación de las personas. Eso nosotros lo tenemos bastante claro, pero al mismo tiempo la eh el, el trabajo de gobierno requiere de cierto de cierto tiempo, no las cosas las respuestas no son inmediatas, las soluciones no son mágicas tampoco, requieren de eh cierto tiempo para instalarse. Eh, este es un gobierno que ya está plenamente constituido a nivel regional y nosotros cada uno de los seremi en sus respectivas carteras eh y por supuesto liderado con nuestro delegado presidencial Manuel Millones que tiene conocimiento de la región. Sí. Eh, se lo sabe de memoria y eso es algo muy importante porque este gabinete mezcla la parte técnica con la parte política. Y eso encuentro que es muy valioso eh, y, por supuesto, atendiendo las urgencias que eh, todos los días tenemos y que todos los días van cambiando. Trabajando para usted. Así es. Así es. El gobierno de José eh, Antonio Casque anoche tuvo su primera cadena eh, nacional que fue transmitida además por la red de emisoras carnaval a lo largo de todo eh de todo Chile en donde anunció un eh, completo paquete de medidas en lo que eh, indicaba él no se está trabajando y en lo que se va a trabajar eh, qué es lo que podemos destacar de aquello eh Semi yo sé que trajo sus apuntes hoy día la serie estuvo muy atenta anoche a la cadena del eh del presidente eh, ¿cómo desglosamos, detallamos, desarrollamos eso para explicárselo hoy día a la gente? Sí, mira, Yanni, en términos simples, esto es un cambio de timón, eh, tanto a nivel nacional como regional. ¿Por qué? Porque necesitamos poner de pie a la región y a Chile. Y eso requiere de tomar decisiones. Y es por eso que el presidente presentó este, este proyecto de ley que tiene eh, cinco fases, cinco ejes, pero son alrededor de 40 medidas uh -huh. eh, que van todas orientadas a crecimiento, a generar empleo, a generar más y mejores oportunidades para los chilenos. Entonces, eh, aquí, claro, ninguna de las medidas eh, es por sí sola suficiente. Se requiere de una voluntad política para avanzar en estos aspectos. Y los principales ejes tienen que ver con la competitividad tributaria, y por eso hay una reducción, pero no a los grandes, como se dice, o se, yo quiero desmitificar aquí un poco claro. lo que se dice, se le baja el impuesto a los, grandes, a, a los ricos, claro. eso es mentira. Se va, está bajando el impuesto a las empresas que generan el, el, el crecimiento de nuestro país. Se va a beneficiar a 150.000 empresas que generan más del 50% del mercado laboral. Yeah. Es decir, 90% de inversión. Y el fin último de esto es generar mayor inversión, por ende, mayores recursos para el Estado, ¿no? Pero, por supuesto, sí. La única forma de, de ir en ayuda de la clase media y de las personas que más lo requieren, es tener un buen trabajo, un buen sueldo. Y es ahí, y, ¿y quién crea los buenos sueldos? ¿Quiénes crean los buenos empleos? Las empresas. Pero para tener competitividad a nivel internacional también, para que las grandes capitales puedan confiar en nosotros y poder generar confianza nuevamente, recordemos que hemos pasado 10 años de estancamiento. Entonces tenemos que mover la aguja y tenemos que tomar decisiones y es por eso que el presidente eh, presentó este proyecto de ley que yo espero que obviamente se pueden hacer ajustes, se pueden mejorar, eh, el, el gobierno está dispuesto a escuchar, tenemos a nuestro, eh, nuestro ministro Gar eh, don José García Ruminó que es un ministro de gran experiencia, a mí me tocó trabajar con él de cerca en el Senado Eh, entonces hay que aprovechar que están las condiciones para poder escuchar y poder mejorar el proyecto pero lo que no puede ocurrir es que nosotros nos neguemos, neguemos la sal y el agua a un gobierno que está recién tomando las riendas del país. Hay que tomar decisiones me lo he dicho varias veces a medida que hemos ido conversando, aunque sean difíciles pero que, que, que se pongan en el centro, digamos, primero el, que se ponga en el centro primero el bien de la, de la comunidad, ¿no? Ya lo vimos con el tema del, por ejemplo el alza del combustible, como comenzó de inmediato a bajar en las eh, encuestas el, el presidente José Antonio Kass, aunque sean difíciles, va a haber que tomar esas decisiones. Por supuesto, mira, eh, quienes estamos en política estamos justamente para tomar decisiones y el, y el presidente Kass fue elegido justamente por su seriedad, su responsabilidad, y él eh, está cumpliendo lo que, lo que dijo en su campaña. El llegar a gobernar un país en las condiciones que, que lo encontramos después de un mal gobierno, requiere, por supuesto, de tomar ciertos riesgos y eh, tomar decisiones difíciles. Nosotros estamos dispuestos a pagar esos costos políticos porque sabemos que esto es un proyecto de largo plazo que finalmente va a dar resultados. El proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico, eh, que viene con un trabajo, me imagino, integral de distintos ministerios que buscará principalmente más crecimiento, más inversión, eh, más empleo de calidad, mejores sueldos, eh, seguridad social... Eh, que se va a ir, me imagino, trabajando de manera paulatina en cada una de estas eh, aristas, poniendo el foco, digamos, en lo más urgente, ¿no? Por supuesto, y en nuestra región de Valparaíso, ¿qué más urgente que darle techo a aquellas personas que perdieron todo hace un par de años con el incendio? Eh, eso es fundamental. Ya hemos tenido la presencia del ministro Poduje en varias oportunidades, incluso antes de asumir como ministro. Eh, él ha venido en reiterada oportunidad, ha conversado con cada uno de, la, de los comités, ¿cierto? Y está priorizando a aquellas personas que han hecho eh, la fila como corresponde. Y, por supuesto, ahí ya hay compro, compromisos de parte de él de poder cumplir. Eh, recordemos que la reconstrucción lleva un 30% de avance. Uh -huh. eh, y él prometió ya llegar a un 70% al menos eh, durante este año. La Ceremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, eh, Rosario Pérez conversa con nosotros aquí en Carnaval FM. Eh, ¿Va a haber una protección además al empleo formal? ¿Va a haber un, un subsidio, un crédito eh, tributario, don Ceremi? Así es, eh, va a haber muchas de las medidas, van orientadas justamente eh, también a aquellas eh, pequeñas y medianas Empresas, por ejemplo, hay alrededor de 235.000 pymes que se van a ver beneficiadas, más de 4 millones de trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí se trata de que las condiciones de las reglas del juego van a beneficiar a todos aquellos emprendedores que quieran emprender. Como dijo el presidente, desde el emprendedor más pequeño hasta el más grande. Por tanto, eh, la idea es dar trabajo. Y eso yo creo que es muy beneficioso, es la única manera de sacar al país del estancamiento eh, y yo espero, confío en que los parlamentarios eh, tengan altura de mira para tratar este proyecto y no se queden en la ideología que finalmente nos impide avanzar. Ahora lo del alza del combustible afecta principalmente al, al, a las pymes también, ¿no? Donde ven eh, encarecido su, eh, su transporte, su traslado, sus costos, en fin... Eh, Eh, etcétera, de alguna u otra manera hay que también ayudarlo eh, sí, sí, por supuesto el primer día de, del alza el presidente ya anunció una serie de medidas que van focalizadas directamente a, eh, a por supuesto eh, congelar las tarifas por ejemplo en el transporte público eh, tanto a nivel nacional como eh, en las regiones y por tanto hay medidas que van a permitir paliar ese efecto Obviamente que sabemos y empatizamos que esto eh, es una medida eh, dura, ¿cierto? Eh, una decisión difícil, pero recordemos que esto no es, no es eh, por una decisión antojadiza, este es un problema que viene eh, por la guerra, ¿cierto? y nosotros esperamos que tenga una duración y que después de esto podamos recuperar ¿cierto? La, la, la senda eh, de un inicio. Pero recordemos que esto no fue culpa de un gobierno determinado, esto fue producto de una guerra que no, obviamente no se afecta, afecta a todos los países, y Chile no es la excepción. Y si se hubiesen encontrado quizás con un Estado más robusto económicamente hablando, Ceremi quizás la decisión podría haber sido otra, ¿no? Es que justamente cuando tú encuentras un país que está en una situación muy compleja a nivel de endeudamiento, eh, obviamente, si tú eres un gobierno responsable, tienes que decir la verdad. Entonces, Eh, los chilenos eligieron al presidente justamente por su honestidad eh, y yo creo que eso la gente lo valora cuando uno le dice la verdad a las personas por muy dolorosas que sean yo creo que finalmente la gente entiende eh, y yo creo que ese es el camino, ahora obviamente esto es un tema a largo plazo esto no va a ser para siempre entonces la gente también tiene que comprender que hay decisiones difíciles que hay que tomar y, y bueno cuando uno encuentra un gobierno como te decía después de un mal gobierno lamentablemente le toca asumir ciertas medidas que no son tan populares pero que van en beneficio del de país faltan cuatro minutos para la una de la tarde, conversamos con Rosario Pérez Seremi de eh, Gobierno de la Región de Valparaíso en esta su primera entrevista de tantas, aquí en la Radio Carnaval no me cabe la menor, eh, la menor duda, eh, fue promesa de campaña del, del presidente José Antonio Kass, va a trabajar en la eliminación a las contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años, fue parte también de lo que se anunció el día de ayer. Por supuesto, este es un tema que se, se anunció en la campaña y que hoy día lo está cumpliendo. Eh, sabemos de muchas personas, adultos mayores, que han hecho todo el esfuerzo de toda una vida por eh, pagar su casa, ¿cierto?, y que llegan a, a la tercera edad y tienen este problema que no pueden pagar las contribuciones porque son excesivamente caras. Incluso en algunos casos que las casas han quedado eh, de muchos años, Y los terrenos empiezan a elevar uh -huh. ¿cierto? la plusvalía y se hace impagable. En muchas ocasiones han tenido que salir a remate y las personas pierden su casa. Entonces, obviamente ahí el Estado tiene que proteger a esos adultos mayores que han entregado, que han trabajado toda su vida por sacar adelante a su familia y tener su casa. Entonces, no es posible que después de años de esfuerzo eh, puedan perder la, el, la casa que ellos construyeron con tanto esfuerzo, eh, la casa familiar. Tres minutos para la una de la tarde, la quiero llevar a otro tema. Eh, eh, Seremi, tenemos, tenemos varias cositas que, que conversar, que contarle además a, a... Um, a la gente. Es eh, prioridad, me imagino, hoy día también del, del gobierno, ya lo sabemos lo que ha ocurrido en distintos establecimientos, no tan solo de nuestra región, sino que también a lo largo del país por estas amenazas, hechos de violencia luego de lo ocurrido, además también en, eh, en Calama y que tiene relación con el proyecto Escuelas Protegidas, que eh, afortunadamente ya superó su eh, primer trámite, se encamina al, al Senado con algunos reparos, pero... Eh, va avanzando, avanzando Ceremi. ¿Qué es lo que trae este proyecto de escuelas eh, eh, protegidas? Hablamos aquí solo de, solo de seguridad policial, hay, hay, hay además también un apoyo psicosocial, hay, hay prevención. ¿Cómo se va a trabajar este proyecto Ceremi? Mira, eh, qué bueno que lo mencionas, porque este es un proyecto muy importante eh, que conjuga por una parte eh, la prevención y también eh, eleva las sanciones para aquellas personas Eh, jóvenes o personas que cometan delitos al interior de los establecimientos educacionales. Es muy importante que podamos retomar el orden eh, y asegurar que sean los establecimientos un lugar seguro. No puede ser hoy día que un padre o una madre tenga miedo de mandar a su hijo al colegio. Eso no puede ocurrir. No podemos normalizar la violencia. Entonces, por muy... Eh, entre comillas, bromas que eh, se han viralizado, ¿cierto? En algunos estudiantes hemos visto que son a través de redes sociales. Sí. Esta, esta, esta, Estos escritos en el escritos baño. Escritos en el baño, etcétera, etcétera. Yo quiero decir lo siguiente. Acá el Estado no puede hacerse cargo solo de este problema. Tampoco el, el, el establecimiento. Este es un tema que los apoderados y la familia tienen que hacerse cargo. No es posible que no sepamos qué es lo que está haciendo y qué hace mi hijo o, o, o mi pupilo ¿cierto? Mi, en, el, el, en el colegio. Yo tengo que estar al tanto. Soy mayor de edad y tengo, por lo tanto, que es mi responsabilidad que mi hijo eh, eh, conversar con él y ver en qué está. Eh, ¿Por qué te digo? Porque las denuncias han aumentado ya van de más de 100. Lo que yo quiero contarte es que eh, la Fiscalía en esto, cada denuncia, por muy broma que sea, tiene que ser investigada y los responsables tienen que pagar las consecuencias. Uh -huh. Entonces, esto no es un juego. Bueno, ya habido detenidos incluso en Quilpue, en Villa Alemana. Exactamente. Colombia. Esto no es un juego. El llamado es a conversar con los adolescentes, los estudiantes, a que tomen conciencia de esto. Esto no se trata de un juego a través de las redes involucra eh, la seguridad de todo el establecimiento y, por supuesto, nosotros como gobierno tenemos que garantizar que las aulas y que el, el, el lugar sea un lugar propicio para aprender. ¿Y qué viene a cambiar este proyecto, Seremi? Este proyecto tiene una parte que es... Eh, que viene a proteger, por ejemplo, la revisión de las mochilas, okay. eh, que sabemos que es un tema que en muchos casos eh, a algunos establecimientos no les gusta, pero no hay, hay otros que han resultado muy han tenido muy buenos resultados Ajá. ya eh, revisan las mochilas oye cuando uno va a un concierto te revisan y, y, y, nadie, de metal, y nadie eh, nadie pone ningún problema entonces mm. yo creo que hay que hay ciertas medidas que con un fin último de encontrar la seguridad para todos yo creo que hace bien colaborar. En definitiva, el que nada hace, nada teme. Entonces yo creo que... ¿O sea, ¿Podemos decir que hay evidencia de que esto efectivamente reduce la violencia escolar? Es en que, es que no, todos son un conjunto de, de medidas. Ajá. Una medida aislada tampoco lo va a solucionar. Esto es parte de una medida, y obviamente hay algo importante, Yani. Cada colegio y cada establecimiento va a poder elegir y decidir ¿Cómo aplica la medida? Es decir, ¿dónde revisa? ¿Cómo revisa? O sea, no va a haber un instructivo igual para todos. Perfecto. Cada comunidad escolar va a tener su forma de aplicar estas medidas. También hay otras medidas que dicen relación con, por ejemplo, mantener el rostro descubierto, eh, justificar bien el, la ausencia de clases, son normas que eh, restituyen el orden al interior de las salas de clases. Volver a respetar a nuestros profesores, a los inspectores. Eh, aquí hay un antes y un después después de la muerte de Victoria Reyes en Calama, eh, que lamentablemente eh, fue atacada por un alumno, también producto de la salud mental de nuestros jóvenes. También aquí nosotros como gobierno hemos eh, reunido y hemos presentado un plan de contingencia eh, para los colegios, en donde estamos distintos CRM, distintas carteras, entre ellos salud, educación y seguridad, eh, con nuestro delegado, por supuesto, Manuel Millones, ¿para qué? Para abordar esta emergencia y también orientar a, la, a, la, a los apoderados, ¿qué hacer? A, lo, a los colegios, ¿qué hacer en caso de tener esta, esta, esta amenaza? Primero, lo que hay que hacer, sugerencia de parte del gobierno, no suspender las clases. Segundo, hacer la de respectiva denuncia en la fiscalía. Tercero, coordinar con carabineros obviamente el resguardo, y cuarto, aplicar sanciones a aquellas personas jóvenes que cometan esta falta o esta, incluso puede ser hasta un delito. Eh, sí, ya hemos visto que incluso uno de los detenidos en, en Quilpué, si no me equivoco, de chistosito nomás, que se puso a gritar, que iba a haber tiroteo, qué sé yo, que las sanciones que sean, por supuesto, ejemplificadoras para que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones, y vuelvan los colegios, las escuelas a ser un lugar eh, seguro, pero es muy importante lo que decía además usted, Seremi, este tiene que ser un trabajo eh, mancomunado entre autoridades, comunidad educativa, pero por supuesto también los apoderados, las familias en conversar con sus hijos hoy día en, en las casas, saber qué es lo que están haciendo, cómo, cómo conviven hoy día con sus amistades, con las, eh, con las redes sociales, aquí todos somos actores eh, fundamentales en poder combatir esto. Por supuesto, aquí todos tenemos responsabilidad, por eso el llamado a conversar. Si cada uno de nosotros conversa, deja de lado un rato el celular y se pone a conversar, yo creo que esto vamos, vamos a contribuir bastante. Y entonces todos tenemos que, como se dice, remar hacia el mismo lado y por supuesto no eh, endosar la responsabilidad ni a un gobierno ni al establecimiento porque yo creo que aquí todos tenemos algo que hacer. La Ceremi de Gobierno de la región de Valparaíso, Rosario Pérez, se vacunó. No, no me he vacunado. Ah, no se ha vacunado todavía. Pero ahora me voy a vacunar porque ya. justamente eh, hoy día estuvimos, <risa> estuvimos lanzando sí. el plan de vacunación. Y no, que y no alcanzó. No, no alcancé. La radio, no alcancé que... porque, ah, claro. porque tenía contigo si no iba a llegar tarde, Boyani. Sí. Pues, Pero, pero, pero sin falta me voy a vacunar. No, no fue de, de que me dio miedo, ni mucho ya, menos. No. no, no, no. Pero hoy día aparte, bueno, es, es importante también eso recordar eh, que hemos adelantado la campaña, ya, es importante, sí. que todos los grupos de riesgo se tienen que vacunar, que esta vacuna está disponible y es gratuita. Sí. Nos referimos a la influenza, ¿no? Claro, ya. la vacuna, de la influenza. Sí. En todos los eh, Cefam, los centros... Además que se demora unos días en hacer... Se demora efecto, como bo. dos semanas. Sí, Así bo. que el llamado es a todos a recurrir a su Cefam cercano y vacunarse. Mire, lo mejor es evitar eh, eh, tener esta influencia que cada día está más fuerte y se viene este año que dicen que va a ser muy frío, muy duro, así que por lo tanto hay sí, que prevenir. Sí, sí, efectivamente. Bueno, nos quedaron varias cositas ahí pendientes. Eh, Seremi, lamentablemente, se nos... Se nos acotó el tiempo, pero desde ya déjeme extenderle la invitación para cuando guste, micrófono abierto aquí en eh, Carnaval FM. Y cómo no, desearle el mayor de los éxitos. Nosotros la conocemos hace mucho tiempo. No creo que sea muchos años porque, para, para que la gente no empiece a sacar cuenta. Sí. Claro, me, me pongo muy gritón. Pero estamos iguales. Pero la, eso sí, es verdad. Es no verdad. Es igual, es igual. No, se refiere a que nos mantenemos igual, sí. no que estamos iguales en no, no. la par. Ah, Perfecto. No, no, no, nos mantenemos muy bien. Sí, pues muy bien. muy bien, así que mucho éxito Ceremi en <risa> muchas este gracias. tremendo desafío que, sí. que asume la región. Pues. Así es, un tremendo desafío, pero bueno, muy orgulloso también y así que le estamos poniendo todo el empeño. Muchas, muchas gracias y cuando quieran estamos por acá. Encantado, gracias Ceremi, que le vaya muy bien. Una de la tarde, seis, seis minutos la Ceremi de Gobierno. Rosario Pérez con nosotros aquí en Carnaval FM.